Bienvenidos a todos y a todas un día más a Berrión, al magazín de actualidad de Berriozar y Riatia. Hemos dicho GUNON, pero casi tendríamos que decir EGUNOT porque vaya temperatura la que tenemos ahora mismo y vaya tiempo el que hemos tenido las últimas horas y el que nos espera. Eh, ahora mismo nuestro, nuestro termómetro marca 5 grados bajo cero aquí en Perriozar, mayormente nublado y así seguirá. Al menos durante hoy y mañana Puesto que durante el día de hoy Nos esperan máximas de alrededor de un grado Nada más eh, y mínimas de menos 10 de grados bajo cero y para mañana, aunque se prevén algunos chubascos y que se suavicen un poquito las temperaturas, todavía tendremos un tiempo muy frío. Eh, se espera nieve para el domingo y el lunes, aunque habrá que ver si esa nieve llega a berriozar, como, como ha ocurrido estos días, o si se queda en las puntas, en las cimas de los montes. ¿Y qué tendremos hoy en Berriozar y Reti en el magazine Berrión? Bueno, pues en primer lugar hablaremos con Juana Razkin, miembro de la coral El Carrequín, que cumple 25 años, este, precisamente este 2012, y han organizado varias actividades para celebrarlo. La primera tuvo lugar el pasado sábado con una concentración de coros, en la que además de la coral del Carrequín también participaron otras agrupaciones de Irurzun, de Berrioplano o de Iruña. Y también hablaremos de la matriculación, ya que la campaña de matriculación comienza, comienza el próximo lunes y ya han empezado a calentar motores en nuestros colegios, tanto en el Mendialdea 1 como en el Mendialdea 2. Eh, hoy tendremos con nosotros al director de Mendialdea B y el lunes eh, llegará el turno del Mendialdea 1. Todo eso hoy aquí en Berrión, en el magazine de Berriosar y Riatía en el 100.8 de FM o por internet en eguskiplaza.net. Así que sin más preámbulos, pasamos ya a las noticias, a relataros todo lo acontecido en las últimas horas, tanto en la comarca de Pamplona, en Navarra, como en Berriozar. Comenzamos con las noticias de Navarra. Los recortes del Gobierno de Navarra se traducen en un nuevo récord en las cifras del paro. La comunidad foral volvió a marcar ayer un nuevo récord al superar en enero la cifra psicológica de los 50.000 desempleados. Se puede constatar así que los ajustes aplicados en los últimos meses han tocado de lleno en el empleo y es que Navarra alcanza ya las 50.149 personas desocupadas según los datos del Ministerio de Trabajo. El recorte se ha traducido en más desempleados en servicios. El 72% de las personas que pasó a las listas del INEM el mes pasado procedía de este sector, en concreto 2.310 de las 3203 personas paradas. Los datos hablan por sí solos, 332 personas que desempeñaban su actividad en servicios a edificios y de jardinería, 157 en actividades de servicios sociales y 151 en administración pública y eh, 141 en actividades sanitarias. Las protestas del personal de cocinas del complejo hospitalario de Navarra por la privatización de los servicios y también el de limpiezas y la huelga que están manteniendo los jardineros de Eulén y Ciclo durante todo enero son prueba de lo que está sucediendo en toda la comunidad foral. Además, como la prolongación de la crisis continúa mermando el consumo, los despidos también se detectan en el comercio, en concreto 305 parados más en el último mes, 194 en establecimientos residenciales y 167 en hostelería. Queda probado pues, que el control de déficit está deteriorando con gran rapidez la actividad económica y, por tanto, habrá, habrá que ver que, cómo evolucionan todos estos datos en las próximas eh, fechas. Y de los, las cifras del paro nos vamos a otra polémica, esta vez en el Ayuntamiento de Hues, donde la oposición ha comparecido en bloque para denunciar las, irre, las irregularidades del Ayuntamiento. La oposición del Valle de Hues, en bloque, como hemos dicho, ofreció ayer una rueda de prensa para denunciar la actuación de UPN al frente del consistorio y para cuestionar y reprobar el posicionamiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento por permitir o no evitar las presuntas irregularidades. ...que han sido detectadas en diferentes procedimientos urbanísticos. Una representación de todas las fuerzas políticas presentes en el consistorio... ...a excepción de UPN, es decir, Nafar, Bai Bildu, PSN, Izquierda, Esquerra... ...y Partido Popular, compareció ayer ante los medios... ...para enumerar las irregularidades más graves detectadas por la Comisión... ...de Investigación en, en relación a las tres grandes promociones de viviendas... ...adjudicadas en el Valle de Hues, las dos fases de Sariguren y Ripagaña. Y para manifestar la intención de presentar el, en el próximo pleno, eh, que se celebrará el martes, una moción conjunta para llevar ante la Fiscalía los expedientes estudiados. En primer lugar, se mencionó el desfase detectado en eh, cierto cobro de un eh, impuesto en eh, la primera fase de Sarriguren, que eh, según comentaron la, según dijo la oposición, según denunció la oposición, eh, tendría que ser de 6 millones 600.000 euros y fue de 3.880.000. En concreto es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que tuvo, eh, se tendría que haber dado en la primera fase de Sariguren. Por otra parte, la Comisión de Investigación denunció que no hubo concurso para la promoción ni para la obra de la segunda fase de Sariguren, un hecho que la Cámara de Comptos ya pone en cuestión. Respecto a la última polémica, la referente a 138 viviendas de protección oficial. En Henry la oposición señaló que la mesa de contratación estaba compuesta por personas vinculadas con la empresa que resultó ganadora, la empresa Nasipa, por lo que la consideraron nula. En todos estos procedimientos, la oposición reprobó el posicionamiento y actuación de los servicios jurídicos municipales, por permitir o no evitar estos hechos que denunciaron. Todas las cuestiones planteadas por la Comisión al Ayuntamiento han sido dejadas en manos de una empresa privada para su respuesta. Y Según concluyeron los grupos de la oposición, es alarmante que una empresa privada deba responder acerca de competencias municipales. Pasamos ya a las noticias de Berriozar y otra noticia que va a dar que hablar y que ya está dando que hablar ahora y va a dar que hablar en próximas fechas. La Unión de Créditos Inmobiliarios rechaza la propuesta de la plataforma contra los desahucios para que un matrimonio con tres hijos de Berriozar no se quede en la calle. Los Berriozar Juan Arevalo y Julia María Orellana, recibieron el pasado miércoles una diligencia del juzgado en la que se les informaba de que ya hay fecha para el lanzamiento de su vivienda ubicada en la calle Arantxa Será el 24 de febrero a las 10 horas cuando se haga efectivo ese desahucio según indicaron desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Berriozar. Eh, esta plataforma eh, envió a su vez al representante legal de Unión de Créditos Inmobiliarios una propuesta de alquiler con opción de compra y ésta contestó que se dedica a vender, no a alquilar viviendas y por tanto eh, hizo oídos sordos a esta petición de la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca. Y convocan una manifestación para protestar por la detención y el encarcelamiento de Ernesto Prat. La detención del Berriozartagria eh, la pasada semana en Urruña sigue provocando reacciones. Para el próximo domingo, un grupo de vecinas y vecinos de Berriozar ha convocado una manifestación para exigir la libertad de Prat. La marcha partirá de la Plaza de Gusqui, como hemos dicho, el domingo 5 de febrero a las doce y media. Recientemente, el Tribunal de Apelación de Po decidió mantener en prisión al joven Zartagra hasta que se sobre la euroorden dictada por la Audiencia Nacional. Esta decisión se tomará en la audiencia del próximo martes, día 7 de febrero, y al menos hasta entonces Pratt seguirá en la prisión de Seixés cerca de Toulouse. Y los coros de Santa Águeda saldrán un año más por Berriozar. La cita será esta misma tarde, día 3 a las 5 y media de la tarde, en la Plaza de Donantes. Desde allí, los y las participantes irán cantando la tradicional canción de Santa Águeda y haciendo cuestación por diversos bares y establecimientos del pueblo. En concreto, los coros harán el siguiente recorrido. Iturcoa, Ibaialde, P15, da? Equía y Codenda, Gloria, y Parra, Erria... Samail y Sociedad Sulu Y os tenemos que hablar también del espectáculo Irrien Lagunequín Canta Eta Danza, este espectáculo de la cuadrilla de Pirrich Eta Porroch que llegará a Berriozar mañana y las invitaciones gratuitas ya están volando. 460 entradas se repartieron el día 30 de enero y las 200 restantes se pueden solicitar hoy mismo desde las 8 de la mañana en el teléfono 012 con un máximo de 4 entradas por persona hasta que se agoten. No se repartirá ninguna otra entrada ni ni en la Escuela de Música ni en el Polideportivo. Y la actuación tendrá lugar mañana, como hemos dicho, mañana sábado a las 5 de la tarde en el Polideportivo. Hablamos ahora de los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol. El equipo de primera regional se enfrentará al Don Esteve el día 5 en Sant Esteban. El juvenil al Peña Sport el día 5 a las 12 y media aquí en Berriozar. El cadete A hará lo propio contra el AOIS. El sábado a las 12 en Berriozar, el cadete B se enfrentará al Navarro Villoslada el sábado a las 10 y media en Tajonar, mientras que el infantil A hará lo propio contra el Videzagra el sábado a las 10 y media en Berriozar. Por último, el infantil B se enfrentará al Ademar el sábado día 4 en el Colegio Maristas de Sarriguren. Por su parte, en cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional se enfrentará al Don Esteve el día 4, sábado a las 6 en Sant Esteban. El equipo de fútbol 7 se enfrentará al Garés el sábado a las, 11, a las 12 menos cuarto en Puente la Reina, mientras que el equipo de Boscos tendrá como rival al Mutico el domingo a la 1 menos cuarto en Lescairu.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 pues es agradable el, el juntarse y está muy bien. Uh -huh. Y eso, y agradecemos de veras el, el que vinieran uh -huh. y, y nos arroparan y nos uh -huh. Uh -huh. nos y a, acompañaran ese día. Sí, sí, sí. Eh, vosotros, el, la coral El Carrequín, eh, ¿qué, bueno, qué, qué, qué pieza se interpretó, qué, qué canciones se interpretó ese, ese el sábado? Pues eh, cantamos la de... La de y una barra. Uh -huh. eh, después cantamos la de Déjame. Déjame de, de los secretos. De los secretos, un uh -huh. poco más moderno y más, de más ritmo, diferente. No es igual un típico canto de coral, no, pero... No, no, no es lo que eso Eso, pero, pero está vale. muy bien. Lo hacemos muy, eh, muy variado y muy, uh -huh. eh, muy ameno el concierto. Sí. Y luego la del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 Como hemos comentado antes, vamos a hablar de esa campaña de matriculación que comienza ya el próximo lunes y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Sigor García, director del eh, Colegio Mendialdea B. Caixo Sigor, Egunon. Caixo, ¿egunón? Eh, bueno, el lunes comienza ya la campaña de matriculación. Me imagino que habréis organizado pues, bastantes actividades. Eh, cuéntanos un poquito cómo va a ir esta campaña. Bueno, pues la campaña ya la iniciamos hace un par de semanas así... ...bueno, pues al, al, al mandar a casa la invitación y los uh -huh. trípticos... ...que informaban un, un poco de nuestro modo de trabajar, ¿no? Y luego estos días, el martes, tuvimos unas jornadas de puertas abiertas... Uh -huh. ...acudieron eh, algunos padres a visitar el centro... ¿Sí? Y, ...y en eso ha consistido, ¿no? Y de aquí para adelante ya, pues bueno, pues a la gente que pueda subir... ...pues la verdad es que poco a poco... ...sí que se están animando... ...se está, están subiendo y sí que... ...bueno pues al que venga le estamos... Uh -huh. ...enseñando un poco ¿no? Le... ...cómo trabajamos y... Eso es porque bueno de hecho... ...yo creo que este, este es el primer curso... ...con los dos colegios diferenciados ¿no? El Mendialdea Bat y el Mendialdea B... Es, eh, ...es así ¿no? Es así y... ...y es muy interesante ¿no? ...porque bueno pues son diferentes proyectos... ...cada cual tiene su manera de trabajar que la estamos creando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, una, es una fase, yo creo, que ilusionante para todos, ¿no? Uh -huh. eh, no es que se empiece de cero, sino que ya llevamos años trabajando y claro. dándole forma a cada uno con su identidad, pues a lo que, al modo de trabajar, ¿no?, a la metodología y demás, uh -huh. y es el año en que hemos podido plasmarlo eso, digamos, de una manera coherente, ¿no?, y la verdad es que estamos muy a gustos, sí. Uh -huh. Eh, ...supongo que, os habrá tra que para los alumnos y alumnas también eh, tendrá ventajas... ...el hecho de que cada modelo lingüístico pues, eh, esté diferenciado... ...y que los del modelo D tengan su propio, eh, su propio Icasteche, su propio colegio. Sí, yo creo que sí, sin duda, Patu, es verdad. Eh, para nosotros esto tenía tres ejes, ¿no? y una sin duda era la masificación... ...al final era un colegio grande y... Al hacerlo peque más pequeñico, yo creo que todo es tanto el 1 como el 2 a nivel de gestión y luego a nivel de alumnos también, bueno, estamos como más, más tranquilos, ¿no? Con los, con los conflictos justos y necesarios, ¿no? <risas> Sin que sean tan grandes, ¿no? Y luego ya, pues a la hora de organizar también en los patios y demás, como bien decías, bueno, otro de los ejes del proyecto lingüístico, y sí que es verdad que, que bueno, que hay otros espacios, mmm, bueno, que, que ya sabemos que… En, eh, podemos impulsar no de otra manera pues en este caso el euskera no uh -huh. de todas maneras nuestro objetivo sigue siendo el que con los 12 años salgan con una base buena en los tres lenguas no en el castellano uh -huh. en el inglés y en el, en el euskera esa es la apuesta uh -huh. eh, digamos que bueno ahora me imagino que habrá gente escuchándonos gente que se empieza que que esté interesada ahora mismo o que puede que esté en duda sobre dónde le conviene matricular a sus hijas e hijos. Eh, ¿Vosotros qué soléis decir eh, sobre las ventajas que tiene vuestro modelo educativo? Eh, pues una, la que te acabo de decir, ¿no? sí. que apostamos y creemos que, bueno, pues al finalizar lo que es eh, el tercer ciclo de, de primaria, creemos que salen con una base bastante... Eh, buena en las tres lenguas, ¿no? Uh -huh. Una es esa. La otra, la metodología que, ap que aplicamos y que creemos en ello, ¿no? Como teniendo como protagonismo al, a la misma persona, al, al niño en sí, pues nosotros creemos que somos acompañantes en ese proceso madurativo del niño, ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno, pues la organi organizativamente también hemos hecho una apuesta bien grande por adecuarnos lo más posible a eso y ...y creemos en ello, ¿no?... Uh -huh. ...con muchas ganas, mucha ilusión... Uh -huh. en, eh, ...aquí en Berriozar eh, tenemos... ...bueno, eh, mucha población muy diversa... ...sobre todo sí. ahora que, que pues hay nuevos barrios... ...hay nuevas, nuevas zonas, hay gente nueva y eh, gente que también, mu mucha gente, muchos padres eh, que, que no saben euskera y que quizá eh, duden por eso, ¿no? Digan, Ay, no, sé, no sé si matricular a mi hijo o hija en, en euskera porque no sé si, si a, al no saber yo euskera, no sé si, van a, si voy a poder eh, ayudarles. O Bueno, eh, suele haber muchos, muchos miedos. Sí. Eh, ¿Os habéis encontrado con casos de esos en, en, la, en, la campa en la campaña de prematriculación o durante el curso? Sin duda, ¿no? Pero... Eh, y es algo que está ahí y yo tengo que decir que la mayoría de los alumnos que llegan al centro y han llegado en estos 25 años del modelo D, la mayoría no no traían el euskera de casa, sino uh -huh. que han ido adquiriendo y aprendiendo. ¿no? Entonces, eh, aposto por lo mismo, ¿no?, por la metodología que aplicamos, una metodología de inversión lingüística, y en, eso, en ese proceso, pues sí, si es verdad, que escalonadamente pues, van adquiriendo tanto el euskera, el inglés y el castellano también, ¿no? Uh -huh. Pero, sin duda, animar a esa gente, ¿no?, porque um, creemos que, que es la inversión para el futuro, ¿no?, es decir, el, el darle las opciones... Um, las máximas posible, eh, opciones posibles al, al chaval, al chavala, y luego, bueno, pues el futuro ya cada uno ya irá marcando lo suyo, ¿no? Uh -huh. Pero sí que eh, hay muchos miedos, ¿no? Eh, muchas veces se, debe, se ve difícil, pero si vemos como nuestra tarea, y, y a la vez la de los padres, ¿no? la de acompañar en esa trayectoria, eh, ...pensamos que en tres años no, es verdad, nosotros trabajamos en euskera... ...pero siempre un poco también, eh, bueno, hay momentos en las que... ...prima más la relación afectiva, emocional que puedes tener con ese alumno... ...y no pasa nada tampoco por, en un, por dirigirnos en en a la, él en, en, la, en el idioma materno... que trata de casa y ya están, al final, no solamente, cuando hablamos de la euskera... ...no solamente es el lenguaje el lenguaje formal hablado, sino que la metodología que aplicamos... Al final eh, lleva inmerso muchos lenguajes, ¿no? Una es el, el buscar esos, esa, esa relación más afectiva y eso se puede hacer de muchas maneras, no solamente con el lenguaje, ¿no? Entonces, es algo que enseguida primero lo, lo van escuchando, asociando, cuando ellos se sienten más seguros ya, pum, uh -huh. van soltando pequeñas palabras en euskera sí. y poco a poco ya esa inmersión es cada vez más grande y ya te digo eh, empezamos con tres años con el euskera con cuatro años ya empezamos con el inglés y luego ya en primaria ya el castellano a nivel formal porque lo informal traen desde casa sí. ya lo aplicamos ¿no? entonces sí. Sí. Pues... vemos que es el modelo de es el, el que el que el que facilita no o garantiza Que, que se puedan aprender las tres lenguas ¿no? uh -huh. y eh, has comentado que en inglés empezáis a los cuatro años sí, muy sí. muy muy prontito no eh, ya para que vayan teniendo ya una base eh, sí bueno es lo que ya se aplica ya en todas uh -huh. partes no sí. yo creo que cara al futuro también pues, ¿no? pues nos tenemos que ir adaptando también no es nuevo ya se llevan unos cuantos años no aplicando ya desde los aquí desde los cuatro años no poco a poco de una uh -huh. manera de, ...de ir eh, metiéndonos, ¿no?, en lo que es la lengua y mmm, me voy de nuevo a la metodología, ¿no?, apostamos porque en este caso el inglés también se ve de una forma integrada en lo que es la actividad del aula, ¿no?, uh -huh. sin ser algo externo aparte, sino que, bueno, en cosas cotidianas ya ir metiendo también el, el inglés, ¿verdad?, uh -huh. eh, sin embargo, bueno, uno de los problemas eh, que, que puede haber siempre es eh, que escuchamos hablar de euskera en las, en las aulas, pero, y esto pasaba en, en, en nuestra generación también, ¿no? luego salimos a la calle y seguimos hablando en castellano o, seguimos, o nos pasamos enseguida al, al castellano, ¿no? eso también lo habéis visto en Berriozar. Por supuesto, pero yo creo que pasa en todas <risa> en partes. En todas partes, ¿no? sí. <risa> Entonces, al final son opciones ya... Cuando uno crece y se hace un poco más mayor... Son opciones que cada uno coge, ¿verdad? Uh -huh. Y en eso apostamos. Es decir, si no tienes opciones... En este caso de hablar de euskera, No lo vas a hablar. Uh -huh. Pero si tienes las tres opciones más adelante... Y, depende, y ahí sí que depende mucho de las relaciones afectivas... Que se, que se vayan haciendo en todo ese proceso madurativo, ¿no? Es decir... Eh, cuando llegue el momento de que cual, cual, cual, conscientemente pueda elegir Bueno, pues él, él verá según las circunstancias ¿no? y el contexto muchas veces, ¿no? pero el, el que seamos capaces de un momento dado, y aquí en Berriozar, ¿no? hablar en euskera en castellano, pues yo creo que abre muchas puertas para pa todo. ¿no? Uh -huh. Y eh, esa es la apuesta. De sí. hecho, en, en Berriozar, es, eh, aunque es, es mi humilde opinión, pero yo creo que se va escuchando cada vez más ¿no? el, el euskera en las, en las calles. Por supuesto, al final, pues, lo que te decía, ¿no? no es un modelo que ha... ...que ha nacido ahora ya... ...el año pasado hicimos ya los 25 años... ...de lo que es el modelo B... ...por suerte mira como regalo digamos... ¿no? ...fue la creación de lo que es el, el nuevo centro... ...el Mendial de A2... Uh -huh. y, ...y bueno yo creo que... Sí, eso, se, ...eso se notará verdad... En, bueno, ...en las nuevas generaciones... ...ya incluso... ...los nuevos alumnos... ¿no? ...que entran ya son de padres ya... ...que igual en su día estudiaron aquí... ...y ya algunos que incluso que estudiaron... ...en el modelo D... ...entonces bueno... Entonces hay una continuación de todo este proceso ¿no? Perfecto, pues Cigor eh, García, no me queda más que desearos buena suerte con esa campaña de matriculación bueno que que no sea demasiado que no que no sea un bueno que no suponga demasiado trabajo o si supone demasiado trabajo bueno que sea con gusto porque porque es porque mucha gente se está se está apuntando al al modelo de y al colegio mendial de Avi es que Casco por haber estado con nosotros y hasta la próxima muy bien es Casco a vosotros también Y nada, decir simplemente eso, a la gente que, que igual no pudo opción de subir el martes o lo que sea, uh -huh. bueno, que estamos abiertos a, ante cualquier duda, si llaman o suben, bueno, pues que gustosamente les intentaremos trasladar la, el modo de trabajar y... Perfecto, y pues ahí queda dicha esa invitación, que están las puertas del Colegio Mendialdea 2 bueno. eh, abiertas para todo el mundo que tenga interés. Es que es rica, es Venga, su herida, yo. Agur.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 58 minutos de la mañana nosotros enseguida nos despedimos aunque os recordamos que ya ha salido la agenda cultural de Berriozar ya la tenemos aquí entre las manos y tenemos varias, varios eventos varias cuestiones ...que comentar, tenemos por ejemplo ese, eh, esa actuación de Irrien eh, Lagunekin Canta Eta Danza... ...de esa eh, actuación de los amigos de la cuadrilla de Pirrich Eta Porroch... ...que tendrá lugar el eh, próximo sábado eh, a las 5 en el Polideportivo... Eh, también el domingo día 12 un concierto de la banda de música Doñua en su 25 aniversario a las 6 de la tarde en la escuela Mendialdea y otras muchas cuestiones. ...como el eh, Día de Andalucía... ...que tendrá lugar el día 28 de febrero... ...el eh, martes 28... ...aunque habrá celebraciones desde el viernes 24... ...el viernes 24 a las 7 de la tarde... ...comenzarán esas celebraciones... ...que se alargarán durante viernes, sábado, domingo... ...lunes y martes... ...organizadas por la Casa de Andalucía... ...en Navarra... ...cursos eh, también tenemos aquí en la agenda municipal... Eh, como el curso de plantas medicinales los jueves de 4 a 8, el que comienzo el 23 de febrero y la inscripción del 13 al 18 de febrero en el teléfono 012. y ahora ya sí que nos despedimos, son las 10 en punto de la mañana y lo hacemos con una canción, una de las novedades del 2011 fue el disco de Sutagar Amechak Pillatzen. muchos de vosotros recordáis la eh, entrevista que les realizó nuestro compañero Álvaro en su programa Euskal Música bueno pues eh, nosotros eh, tenemos aquí el eh, disco y os vamos a poner precisamente la canción que da nombre a este álbum Amechak Piyatzen Con las guitarras De Sutagar nos despedimos Nosotros hasta el próximo lunes Que estaremos aquí a las 9 de la mañana En el 100.8 de FM Y en eguzkiplaza.net Ordurarte chincho Eta ondo bici, ayo Zet daar niets